valle no a muller ve palicanto ein chumo chita ein cui fica chayem pa kalei que pange vale mi ai polle capitán pula vale me malo damos comienzo al encuentro ya vamos a empezar mi jimmy me tiene equilibrio está en el güeño se tracha un igual matregar con la tuceña aquí vamos a la lucha cono mental espiritual está siempre conmigo es que si yo te digo no pasará nada mi y de la espada si quieres te quedar puedes... por Jogando los guiños comienza el palín Milot de guerreros luchar hasta el fin La estrategia es mola con que ganamos Descansa en la cancha ni buena aplicamos Para estos wey chafes nos hiciste rival En el peligro y la lucha es por anotar una raya El wey no pueden parar La batalla es constante a hacer conchijante un, un golpe certero el palín va adelante Anotando la raya que no hace vencedores de estres Ni buen somos Levantando la chuega y un guiño malón Con purrón se termina juego y el chavo ¡Es el palín! El que fortalecerá el y el yaullín. ¡Es el palín! Sí. Aquest este el programa criticant. Comencem avui amb un programa en el que com us podeu imaginar, així com esteim dia 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, dia de la raça que li deien. I d'avui volíem fer un programa dedicat a la raça. Sí, per què no? Però no a la raça única i unidimensional. És la única raça que, que se suposa que ha a la Terra, no? Perquè hi ha moltes, moltíssimes, si és que existeixen, les races, en realitat. Avui per parlar del dia de la Hispanitat i de tot aquest embaf que han tingut de desfiles totalment casposos passats de moda, amb unes mostres de... de, de, de anava a de, de força militar, però en realitat no són més, més força que la seva autèntica intolerància. Segle XXI continuam tenguent desfiles militars en els carrers d'un país que siuu democràtic. No el moment ajudar l’ús a un nousser en esta tierra i por defender a tu i tu iries a la guerra. Aquest serà un dels temes dels que xrrarà avui, però avui també a la recta final del programa recuperarem alguns textos perquè ni més ni manco que aquesta mateixa setmana, aquest dilluns passat, aquest 8 d'octubre, s'acomplien els 45 anys de la mort a la caiguda en, en combat a terres bolivianes de Ernesto Che Guevara. Lleva constantment ha sido el que quiere siempre fue poder romper barreres y cruzar las paredes acompañada de tu virtud y también tu fortaleza y en cualquier tropiezo de la vida levantas con más fuerza por Eso será más adelante. Ahora, de momento, lo que hacemos es ya saludar al nuestro convidado. Agradecemos muchísimo que nos haya venido a ver Jaime Zambrano para comentar cosas de este día de la hispanidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes. Bueno, agradecerles a, a Radio 77 por la invitación para pues dar otro punto de vista ¿no? aquí que me parece supremamente importante sobre lo que se celebra hoy que para muchas eh, personas que reclamamos dignidad no en esta fecha, pensamos que no hay nada que celebrar, ¿no? que es el día de la hispanidad o como aún se sigue llamando en Colombia el día de la raza no y bueno, queremos pues hablar y, y dar nuestro punto de vista crítico sobre sobre esta entre comillas celebración no del día de hoy Tu ets uh, originari de Colòmbia, uh, exactament de, de quin àrea? Bueno, yo eh, soy de una ciudad que queda límites con, con Venezuela, en el nororiente colombiano, una ciudad que se llama San José de Cúcuta. Y, y es un el departamento, la comunidad autónoma por, para, para acentuarnos aquí, se llama Norte de Santander. Y bueno, hay una comunidad indígena importante allí que se llama... Eh, motilón bar no entonces pues yo cuando estaba en colombia y hacía mi trabajo social pues una de las zonas que visitaba periódicamente era pues esa comunidad indígena de motilón barí ¿Quiénes son los pueblos originarios que trovamos colombia encara hoy día bueno hay 67 todavía comunidades ¿no? 67 lenguas diferentes al castellano en colombia que se desconocen ¿no? y que siguen siendo después de 520 años, pues atropelladas, ¿no? Y se le sigue imponiendo el castellano, pero hay 67 lenguas en Colombia todavía, ¿no? Y bueno, hay pueblos indígenas, lo más grueso, digamos, del, de las comunidades indígenas están en un departamento que se llama el Cauca, que última, en los últimos años han, ha sido noticia porque han organizado marchas, ¿no? Mingas, como se suele decir allí la... la, la las marchas hacia la capital de Colombia para reivindicar sus derechos, ¿no? para reivindicar sus territorios, para que, su lengua y sobre todo para que las multinacionales, las grandes empresas económicas no los, de, no los despojen de sus tierras y no los desplacen de allí de su territorio sagrado, ¿no? ¿Quién sa sa, sa comunidad a sa que tu pertaines? ¿De quina comunidad étnica vens? Eh, es una comunidad indígena que se llama Simo Tilón Barí y es del departamento norte de santander bueno y es ancestral no y también hay un, un pequeño grupo pues en las en, en, en la frontera con venezuela no en bueno en, en el en el país venezolano también hay un, una parte del, de la comunidad de motilónbar y allí en este en este país pero es una comunidad indígena que es milenaria que está por cierto también está siendo muy azotada ahora por las empresas multinacionales, en este caso del carbón, y por los grupos paramilitares, ¿no? Pero mmm, nosotros, pues, los, los, digamos, nos dicen los motilones, ¿no? A, la, a los de la ciudad de Cúcuta, nos dicen los motilones para, para pues, referenciarnos con la, con la comunidad indígena que hay allí, ¿no? De hecho, nuestra nuestra identidad, ¿no? Lo primero que encuentra un turista cuando llega por tierra al a la central de de transportes o la terminal es, es una estatua grande de de un indígena motilón barino Has comentado, ¿cómo se dice la, la Seyengo Quecharrá o otros? Eh, bueno, está la, la de los nazas está el Embera, por ejemplo, no está la... también hay una parte, por ejemplo, que en la costa norte de Colombia, en la la, que se llama el palenque, ¿no? También es otro, otra otra lengua que también es desconocida Que, bueno, eh, Gabriel García Márquez hace algunos reflejos sobre la lengua, ¿no? Y está, bueno, eh, el, el, más que nada la lengua la lengua el quechua, por ejemplo Que se habla en casi todas las comunidades eh, indígenas de Colombia, ¿no? Y alguna, alguna, ya más para Amazonas que están muy perdidos allí, pues hablan un poco de la Aymara, ¿no? Pero muy poco, ¿no? Lo que más generalmente se habla es el quechua, ¿no? Si eso te molesta, no estamos ni al lado Eso nada compensa todo lo que nos han robado Para educación gratuita amabuches profesionales conciencia y compromiso ven y lámina leales los que siguen trabajando por su pueblo son reales El nostre convidat d'avui, en Jaime, és un viatger, està visquent a, a Mallorca i una vegada arribat a Mallorca, Jaime, com és un poc la primera presa de contacte de venir de, bueno, de Latinoamèrica, passar a una altra latitud, a un altre continent? Bueno, yo, a mi no, pues muchos se avergüenza de reconocer eso, a mi no, no me avergüenza. Yo es una persona muy provinciana. Muy de pueblo, ¿no? Nosotros los que, los cucuteños, por ejemplo, no somos personas de emigrar, ¿no? Somos muy muy de nuestra región y yo salía por mi trabajo, me tocaba que salir y recorrer Colombia, pero pero el cucuteño casi no sale. Y claro, llegar al Estado español o a España, por decirlo de una manera, en el año, no, a principios del año 99, pues fue duro, ¿no? Porque yo solamente de Europa pues de oída, ¿no? Y de los compañeros brigadistas, ¿no? De que iban a, a hacernos acompañamientos y a solidarizarse con nosotros era lo más que yo conocía de Europa, ¿no? A los vascos, a los catalanes, a bueno, a algunos alemanes, suizos que iban a apoyar nuestro trabajo allí, ¿no? Pero no más y claro, siempre asustaba, ¿no? Llegar a Europa y decir uno, bueno, ¿cómo es la movida aquí en otro país donde uno nunca se había planteado venir Porque, entre otros casos, yo tuve que salir por amenazas de muerte, ¿no? De, de un día para otro. O sea, que no tuve tiempo de prepararme ni nada y nunca me había planteado salir del país. Pero la situación se agravó tanto, ¿no? Por, por la persecución de, de las fuerzas de seguridad del Estado y de los paramilitares que no me quedó más remedio que salir al exilio, ¿no? Entonces, yo vine por intermedio de Amnistía Internacional, quien fue que quien me sacó, digamos, del país, ¿no? Para... Y estoy aquí un año con ellos en un programa que ellos tienen que se llama Protección Temporal a Defensores de Derechos Humanos Amenazados de Muerte. Y, y uno llega a Madrid de entrada a un, a un hotel y luego ellos deciden dónde va uno y, y bueno, a mí me tocó Mallorca. no Yo no, no escogí tampoco venir a Mallorca, sino el programa Anistía tiene un grupo local aquí, y el grupo local quería vivir una experiencia ¿no? con una familia colombiana que estuviera en el ámbito de los derechos humanos y estuviera amenazada de muerte y todo esto. Y yo vine a Mallorca aquí. Y el primer contacto, bueno, fue con el Grupo Local de Amnistía Internacional, ¿no? Pero ellos pues me fueron abriendo las puertas, ¿no? Con otras organizaciones que se interesaban por el tema de Colombia. Eh, bueno, conocí un poco gente que estaba en, en un grupo de solidaridad en comisiones obreras, y después fuimos montando cosas por nosotros aparte y, y a cuenta de mi charla, de mis conferencias que daba ¿no? de mis actividades con el tema de Colombia no denunciando lo que pasa allí porque fui conociendo mucha gente ¿no? eh, la cual hay que decirlo, hay que reconocer que me hizo un la vida más fácil ¿no? porque uno que toda la vida ha estado en un proceso de lucha un tema político Llegar aquí y sentirse perdido, sin solidaridad, sin apoyo a nadie, pues es yo pienso que es peor que la muerte, ¿no? Eh, y gracias a toda esa gente eh, eh, me, me dieron la mano, ¿no? Y me apoyaron. Gente también como la gente de la CNT organizaba eh, encuentros en América Latina y siempre me invitaban a participar. Y, y poco a poco, pues fui haciendo, digamos, una red, ¿no? aquí de, de, de apoyo con Colombia y eso me permitió pues invitar gente de Colombia directamente de Colombia aquí a que pues nos pusieran como a, al día de lo que está sucediendo allá, a, allá no caso Piedad Córdoba por ejemplo estuvo aquí yo la invité a Carlos Gaviria que es un dirigente izquierda en Colombia no a Iván Cepeda un, un un hijo de un senador de la Unión Patriótica que lo asesinaron en Colombia, lo asesinó el ejército. Y, en fin, un sinnúmero de personas, gente de las comunidades indígenas, ¿no? Y, y, y poco a poco, pues, pues fui haciéndome a, a, a Mallorca, ¿no? A Palma, a Baleares. Y la verdad que hoy, hoy por hoy, pues, pues estoy contento de estar aquí porque a pesar de lo que me habían dicho que era una isla para venir más a descansar a pasear a otra cosa que a trabajo político social pues pues yo he visto que ha habido eh, movimiento por lo menos en lo que colombia se refiere ha habido actividad bastante intensa sobre sobre ese tema no de apoyo y, y, y de lucha también por el pueblo colombiano Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. El descubrimiento de América. Que también podría llamarse los primeros ladrones. ...en la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492... ...el joven marinero español Rodrigo de Triana... ...del alto mástil de la Pinta... ...divisó por vez las tierras de América. Amanecer de un nuevo mundo... Fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta, España y América, América y España, celebramos el ciento quintenario, perdón, el quinto centenario de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia. queime, estamos escuchando unos audios, ambos que creo que se ha trabajado bastante, ¿no? Eh contamos un poco su historia de aquests de aquests audios. Yo creo que esos audios sería material de obligatorio eh, cumplimiento a los los que estamos eh, en un proceso de lucha, ¿no? Porque tiene que ver directa o indirectamente con todos nosotros. No, no podemos separar las luchas porque Todo está en lo mismo, el enemigo es el mismo para todos y es muy bueno. Entonces un audio, por ejemplo, en este caso está basado en el, en, en el libro Las venas abiertas de, uh, de América Latina de Eduardo Galeano y se llama Los 500 años, ¿no? Entonces, en plan irónico, pues van relatando un poco lo que realmente fue lo que sucedió en ese en esa, um, llamado descubrimiento, ¿no? y bueno y nos hace ver como poco a poco a los audios nos va haciendo ver como realmente no hubo ningún descubrimiento no porque ya existían pueblos originarios cuando llegaron ¿no? o sea que no descubrieron ahí y, y entonces llegan a la conclusión de que realmente fue una invasión no a sangre y fuego lo que se dio y Y entonces nosotros eh, en Colombia, los profesores de universidades, de colegios, de escuelas, los trabajábamos con, con la gente de los barrios, del campo, los campesinos, con, bueno, con diferentes pobladores de, de, de, de, de, del, del, del país colombiano para ir poco a poco ilustrando quitando esa idea de que realmente fuimos descubiertos. ¿no? Porque en Colombia todavía, curiosamente, hay gente que, que habla de descubrimiento ¿no? y, y al final pues uno veía que el trabajo daba sus resultados ¿no? porque con el debate, oyendo los audios y todo esto la gente reflexionaba y entendía lo que los textos en la primaria nos habían metido durante muchos años diciendo que nos habían descubierto y que nos habían hecho un favor, entonces pues logramos contrastar no todo y Y al final fue provechoso porque la gente se fue quitando, por lo menos la que con la que teníamos otros contactos, quitando esa idea de, de que nos habían hecho un favor, ¿no? De descubrirnos y nos enseñaron buenos modales y a comer contenedores y todo esto, ¿no? Y es muy es, es bastante, bast un material bastante, yo diría, bastante interesante, bastante importante de tenerlo y de oírlo y de ponerlo pues como en práctica, ¿no? Porque además también se, se, se remonta... Bueno, o sea, es lo que actualmente estamos viviendo uh, aquí en el Estado Español, ¿no? No hay más que ver que el ministro de Educación diciendo que van a españolizar a todos los catalanes. O sea, que sigue la, la colonización no aquí también como hace 520 años en, en América Latina, ¿no? ¿Qué te...? Uh, estaba pensando yo ahora que te... Que te... Què tenen els governants? Què té el cap de l'estat espanyol? que tenen? Realment, uh, com és possible un poble que, que tingui aquesta afán i aquesta ànsia tant de segles després de continuar demostrant i de... jo crec que és una cosa bastant, bastant trista pensar que un poble és uh, imperialista. És un poble que encara no ha oblidat aquella, aquella, aquella base aquells aquells anys eh, que per ells efectivament varen ser gloriosos però claro, que va fer tantíssim de mal eh, no sé si tens alguna visió antropològica de, de per què l'espanyol és així però a tal vegada es parla més cruel de la història de la humanitat eh? sí. bueno, se me olvidaba hacer como una puntualización ¿no? de que cuando cuando hablamos de estos temas y Y hacemos una denuncia contra los gobernantes españ de, españoles, contra sus empresas, contra sus multinacionales, contra sus grupos económicos, por todo lo que están haciendo en América Latina. Y en este caso yo hablo de Colombia. No estamos eh, intentando ni ni más faltaba meternos con el ciudadano común y corriente, con el ciudadano a pie, porque sabemos que hay mucha solidaridad del, del ciudadano, del pueblo, co, co, eh, del Estado español con, con Colombia y con América Latina. ¿no? En este caso sabemos el, tenemos claro quién es el enemigo, no que el enemigo son los gobernantes, no eh, los banqueros, las multinacionales, los grupos económicos, que van a aprovecharse de las debilidades digamos del sistema financiero, laboral, Y económico en América Latina y de las leyes que ellos mismos hacen y nos imponen para sacar provecho de nuestra riqueza, ¿no? Entonces hay que hay que esto puntualizar eso, ¿no? Para que a lo mejor nadie se vaya a sentir ofendido de que estamos generalizando y que todos los españoles son lo mismo porque reconocemos la solidaridad del pueblo español, ¿no? Y, y, y eso lo sabemos en Colombia y en América Latina, ¿no? Y otra cosa que, que claro, es que Eh, eh, lo, lo de hace 520 años no se pudiera haber dado si no es por el apoyo también que recibieron de, de nuestros gobernantes, no de gente que no velaba por los intereses de su pueblo, sino por intereses extranjeros, ¿no? como sucede hoy en día. no Nada de lo que sucede hoy en día en América Latina, la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras eh, eh, no, se, no se pudiera dar si no es porque hay gobiernos que lo permiten y, y que dejan campar a las anchas estas multinacionales eh, y cometiendo toda clase de, de abusos contra los trabajadores y contra la población. ¿no? Yo tengo dos informes aquí que es hecho por una organización que se llama Omal, no y es uno sobre habla sobre Unión Fenosa y otro sobre Rexol. Entonces en Colombia yo mirando ahí, Más de 136 empresas de capital español. O sea, todo todas lo, lo, las empresas más productivas de Colombia se han privatizado y han caído en eh, la gran mayoría en manos de, de empresas españolas, ¿no? Que no dejan provecho, no dejan fruto, no dejan progreso en Colombia, pero tampoco aquí. Porque la gente dice, bueno, por lo menos aquí nosotros disfrutamos de las mentiras porque es un capital privado que va solo a enriquecer los bolsillos de, de unos pocos. Entonces, uno mira eso, ¿no? Cómo, cómo se ha permitido todo esto y no es solamente porque ellos hayan ido y lo hayan hecho a la fuerza, sino que también se lo hemos permitido, ¿no? Le hemos abierto las puertas y no hemos eh, tenido consideración con nada en Colombia, con el medio ambiente, ni con los pueblos indígenas, ni con el ciudadano de a pie, ¿no? Y lo otro es que, que claro, eh, ellos quieren mantener esa, esa idea de de que eh, si no es por eh, que los reyes católicos enviaron a los que enviaron a, a América, en ese entonces nosotros seguiríamos tan atrasados eh, en ese continente. ¿no? Y entonces vemos que es que quieran alimentar esa, esa idea y aquí se, se desdobla, no aquí se, se fomenta con las asociaciones, digamos, latinoamericanas, ¿no? que hoy curiosamente están celebrando con mucho fervor el Día de la Raza, ¿no? Como decimos en Colombia, ¿no? No hay más que ir a ver a EASOMOS, están reunidas celebrando y con el apoyo del gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma, ¿no? Porque es una estrategia realmente que tienen pensado para seguir manteniendo ese colonialismo y esa esa dependencia de, de, de, de España, ¿no? En, en, en este caso Colombia, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, en Colombia está presente por todos lados, Telefónica, Rexol, eh, Unión Fenosa, eh, ProSegur, bueno, las empresas de Florentino Pérez, Aena, bueno, una cantidad de empresas que están en Colombia, eh, pues, eh, administrando todos los recursos eh, naturales de Colombia, ¿no? la riqueza de Colombia, ¿no? Y... Sáquele primero mi huella en La comparto con los panza, peñicila mía Al sur del río, guío, tú la encontrarás Herencia de mis ancestros que no voy a dejar una chupilquita para disgustar mis bidones estaban llenos, se acaban de secar La pócima secreta va directa a paladares Mispiras piras, pensamientos momentáneos y esenciales de la quinta, la chichera, de lucidez aborrachera mi espíritu, mi garganta y mi seda aquí te esperan me borras esa pena, me la transformas en alegría Me entregas naturalidad, vitalidad e energía Me activas el sentido, perdido Chicha con harina es la inocencia de ese fruto prohibido Chupilca, chupilca, chicha con harina Chupilca, chupilca, chicha con harina Murque, murque con chicha Va directa a paladares Me pensamientos momentáneos Esenciales de la quinta, la chichera Dulcidez, la borrachera Mi espíritu, mi verdad, está mi sed, Empezando, tenía una misión, hacer mucho dinero, ganar cualquier competición Pero cosas más fuertes me hicieron razonar, me conectaron con mi alma Quise representar, sintiéndome un remedio de mí mismo agonizando Cayendo al abismo, pero un alma nació, alma creció sentimiento adyacente a mi pensamiento fuerte un mechicero humano conocido como arcano Espectros de la noche encadenando mi ser Atando mi alma a mis ganas de vivir Los logros de mi vida no alcanzados Sueños acumulados, destrozados, momentos frustrados Ahí surgió la fuerza como bestia veloz La fuerza de mi voz, la fuerza de mi voz La fuerza de mi voz Destrociendo barreras La fuerza de mi voz Sigo representando La fuerza de mi voz yo soy hip hop La fuerza de mi voz La fuerza de mi voz la fuerza se ocultaba en este cuerpo, oh. aquella aura aguda que alumbraba mi penumbra, solo en el anonimato con metas a largo plazo, oh. una visión con algo de exageración, tal vez una motivación, mientras esa esencia se inyectaba en mis venas, su fluido corporal desahogada en una esencia, un legado es otorgado por mi leal pagano, importància d'entendre el context en què vivim no només des d'un punt de vista eh, que ens mos puguin mostrar els mitjans de comunicació, sinó des de un, un punt de vista de transnacions, ja no sé si parlem de països o de transnacions vinculats a les transnacionals. Crec que en aquest sentit... Eh, és tal vegada anar directament al gra, no? directament en el vessor de la qüestió, en el problema. No? Estim vivint en un món que tu mostaves com a tant ara. Uh, estàs a Colòmbia, estàs a... després vens aquí a, a, a Mallorca i veus les mateixes empreses transnacionals que són les que mouen els fils aquí i a, i a moltes parts del món. No? Exacte. Jo quiero pues remontarme como a bueno hablar de dos fechas que están relacionadas una con la otra porque cada vez que llegan yo no puedo evitarlo, yo quisiera pero no puedo evitarlo indignarme y llenarme de, de rabia y de más rebeldía por decirlo de una manera y de bastante preocupación porque no el siglo que son el 20 de julio y el 12 de octubre el 20 de julio para los colombianos eh, se celebra eh, el día de la independencia ¿No? el 20 de julio de 1810 en teoría los criollos los comuneros eh, echamos a, a los españoles de, de colombia y año tras año se celebra por ello aquí en Mallorca cabello celebrándolo con bombos y platillos al colectivo colombiano que están en todo su derecho pero que a mí ya repito no no no no me no me impide indignarme y que me llene de rabia y de indignación al ver ese hecho, ¿no? por ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si uno se pone a mirar, eh, no nos hemos independizado de nadie. O sea, aún seguimos colonizados de otra manera, pero seguimos colonizados. O sea, eh, ya no van con lanzas y a, y de mal, con la barbarie, ¿no? Como fue en esa época, sino que ahora van con la chequera llena de euros comprando nuestras empresas públicas, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Rexol y Unión Fenosa que tengo aquí, Unión Fenosa entró a Colombia eh, aprovechando que en el año 92, así 92 hubo un apagón impresionante en toda Colombia. Entonces empezaron a, a racionalizar la electricidad, ¿no? A los ricos les llegaba mmm, cuatro veces a o cinco veces a la semana y a nosotros los pobres pues una vez al mes y racioné Entonces Unión Fenosa se metió allí diciendo que ellos tenían toda la capacidad de y podían poner la infraestructura en todo Colombia en el pueblo más olvidado de Colombia y para dar energía eléctrica al pueblo y así fueron eh, llenando de, de ilusión digamos y la publicidad a los colombianos que, que ninguno dijimos nada cuando se planteó la pri la privatización de las empresas públicas no eléctricas pues y se privatizaron las empresas eléctricas cayeron en manos de Capital Español de Unión Fenosa pero después nos dimos de cuenta de que Tampoco se solucionó el problema. Al contrario, gente que aún tenía luz, tenía energía eléctrica en ese entonces, eh, se la cortaron porque no podía pagar el recibo. Porque unas, eran unas tarifas abusivas, una factura impresionante que no podían hacerle frente a pagar. Y fueron desconectados, muchas familias. Y esto generó violencia. Hubo muertos eh, en las en los enfrentamientos contra la empresa, ¿no? Hubo muertos y además también hubo muertos porque la gente al quedarse sin sin energía, pues se colgaba, digamos, lo que llama colgarse de, de, de la red eléctrica, ¿no? Para tener su energía, porque sabemos que hoy en el siglo 21 nada se puede, eh, el firogrífico de la casa, la lavadora, la bueno, todo necesita la electricidad hoy en día, entonces la gente tenía que colgar. eso también generó electrocutaciones, ¿no? gente que murió electrocutada, intentando colgarse para ahí. entonces Unión Fenosa no cumplió, engañó a, a, al pueblo colombiano y se quedó con el negocio de la electricidad y como es una empresa privada y necesita rentabilizar esa inversión pues puso las tarifas que quiso y hoy sigue presente en Colombia y en América Latina, en Nicaragua también tiene demandas, denuncias en Centroamérica por también los mismos atropellos que ha cometido con, con los pobladores de allí. Y la otra Rexol, ¿no? Rexol está presente en el segundo departamento donde más petróleo hay de Colombia que es en el Arauca. También está en límites con Venezuela, ¿no? Concretamente en una zona que llama Caño Limón Coveñas. Y Y según el informe no y según eh, sindicalistas colombianos y gente pobladores de, de la arauca pues hablan muy seriamente de que redsol ha apoyado bajo cuerda a los grupos paramilitares para que le garanticen que su permanencia allí en la en, en, en la región no en la zona no porque también es una zona eh, de mucha de mucho potencial eh, asociativo no de muchos movimientos sociales que luchan en contra de estas empresas, ¿no? Y otra cosa que llama también poderosamente la atención es que Rexol está presente en Colombia, pero no encuentra uno ninguna valla y ningún letrero que ponga Rexol. O sea, son invisibles, ¿no? O sea, no la gente no puede, donde no tienen nada, ningún referente donde ir a reclamar, donde ir a protestar contra la empresa Rexol por los daños que le pueda causar, ¿no? Entonces, no, no, no, no se le obliga a que tenga por lo menos una valla o usted identificado y bueno, Telefónica ha hecho lo, lo, lo hasta lo imposible por quedarse con la telefonía, toda la telefonía o más o la, la que más ingresos genera, más más dinero genera en Colombia y por ahora no lo ha conseguido al todo, pero va en camino de conseguirlo, ¿no? Y en fin, y hablando, hay 136 empresas de capital español en Colombia, Entonces el 20 de julio no sirve nada celebrar lo que es el Día de la Independencia si realmente seguimos eh, eh, lleno de, de, de, de, de España por todos lados, ¿no? Y, y el 12 de octubre pues está relacionado con eso, ¿no? Porque, como le digo, en, en 1492, el 12 de octubre fueron en América Latina de manera violenta, de manera agresiva, de manera bárbara. Ahora van con mucho dinero, ¿no? Y, Y, y se apoderan de, de, pues, de nuestras empresas, ponen los salarios que quieren, cambian la reforma laboral, hagan, cambian lo que, lo que haga falta para poder ellos tener muchos más rendimientos, ¿no? Si Després vemos... d'aquella primera, independència física, política, podríem dir, efectivament, com bé comentaves, ara és hora de la independència econòmica. Si sí, és que això seria possible. És el que està fent, per exemple, esveïnat venezolà Hugo Chávez, que sí que, ha tirat, que està tirant davant un procés realment interessant, qualificat com a revolució bolivariana, procés intens de canvi social, de lluitar pels drets humans, de uh, nacionalitzar productes que són totalment uh, propietat de, de l'estat venezolà i de ningú més. I, i és el que dèiem abans no? com, se posa, com se posa el món a, a la contra de qualcú que va en contra dels interessos majoritàries de, del món occidental capitalista no? escolta, m'agradaria demanar-te més coses Jaime, per exemple, un dia com avui a Colòmbia, a on Bontu vius a la teva àrea se, quin tipus d'activitat s'hi hauria reivindicativa reivindicant la memòria històrica reivindicant els pobles originalis en contra de la celebració del, del 12 d'octubre bueno en Colombia, eh, si, por ejemplo, hablamos de hace 40 40 y algo más de años, eh, salíamos a, a engrosar la marcha militar, ¿no? Poderío militar del 12 de octubre porque sacan las tanquetas, saca todo el ejército americano que hay en Colombia a que a que nos digan, aquí estamos presentes y nosotros mandamos. Hoy, afortunadamente, eso ha ido cambiando y, por ejemplo, en el 2012 hay una gran resistencia a a esta fecha, ¿no? Por ejemplo, organizaron movimientos sociales en Colombia, movimientos indígenas, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y gente de toda índole han organizado, por ejemplo, una semana, la Semana de la Resistencia, ¿no? Y entonces han salido más de 3 millones de personas en diferentes ciudades de, de, del país a reivindicar esta fecha, ¿no? O sea, a a contar que no ha sido ninguna ningún descubrimiento, bueno, más o menos hablar de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Entonces hay un gran rechazo en Colombia que no pasaba hace unos años, ahora ya está pasando, y hay un gran rechazo frente a esta fecha, ¿no? Y la idea también es que mediante la lucha, mediante propuestas y tal, se logre cambiar también el nombre, ¿no? Y, por ejemplo, en Venezuela lo cambiaron y llaman el, el Día de la Resistencia Indígena, no se llama el Día de la Raza como se sigue llamando en Colombia, ¿no? en Bolivia también el multiculturalidad y algo así, el mismo en Ecuador también lo han cambiado, o sea que eso ya significa algo, por ejemplo significa dignificar al pueblo, ¿no? Devolverle la dignidad mediante quitándole algo que, que para nosotros sigue siendo como una ofensa, ¿no? Que es que se llama el día de la raza, porque evidentemente eh, yo creo que también la única raza que hay es la raza humana, ¿no? Y no más y ahí además son historias, ¿no? Y eso esos nombres que le han puesto también ha, ha servido para dividirnos por ejemplo no se atreva uno a decirle a un colombiano que parece ecuatoriano porque lo acuchilla bueno diciendo es una metáfora no no es en la realidad pero se enoja mucho que a un colombiano lo confundan con un ecuatoriano o con un boliviano en fin dice uy no a mí no me no me compare con esa gente que no sé qué y viceversa no entonces es curioso ¿no? que que compartimos los mismos problemas, el mismo continente, somos vecinos, somos hermanos, tenemos la misma historia, eh, estamos siendo agredidos por el mismo enemigo de hace un 500 y punta de años y, y, y nosotros estamos divididos, ¿no? Entonces cada uno nos ofende que me digan... que Y a, y a mí personalmente, pues no, ¿no? A mí me, me dicen que a veces que soy boliviano, a veces mexicano, a veces... Yo, yo, eso a mí me no, no, no le pongo que pero también eso es hay que tenerlo en cuenta porque es parte de toda esa estrategia y lo que nos han enseñado en, en los libros porque no, no nos olvidemos que los textos con los que nos educaron a muchas generaciones en colombia eran textos de santillana ¿no? de, de, de aquí de, de, de, de empresas españolas no que nos, nos nos vendían los textos para que nos educaran nos formaran en ese ámbito no y los profesores eran pues padres y monjas españolas y todo esto entonces eh, eso ha ido calando y sigue calando y, y la prueba está de que vuelvo y repito la prueba está de que hoy hoy seguimos celebrando esa fecha con fervor no y, y, y eso eso es hace parte pues de una estrategia eh, grande de, de para que no no, no nos in, digamos no empecemos un proceso real de independencia no como lo que pasa por ejemplo en venezuela en Venezuela hoy por hoy pues a Chávez lo odian en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, porque Chávez ha sentado sus bases de, de digamos, de soberanía, por decirlo, ¿no? Decir, no, no, pues, pues aquí hay cosas que hay que cambiar y yo las voy a cambiar, les guste o no les guste, ¿no? Y son cosas que realmente en otro ámbito o en otro país se cambian y no genera polémica, pero como es Chávez pues genera mucha polémica. Por ejemplo, cambiar el nombre, quitar todas las estatuas que habían de Cristóbal Colón en Venezuela y todo esto, pues lo han visto como una ofensa a… ¿no? a, a, a, a bueno, yo hablo de, de, de España para referirme a la España, ¿no? o al Estado español, y, y, y es como una ofensa, como una agresión hacia ellos, no porque todavía seguimos pensando, o, de, o, o en nuestra cabeza mirándolos como los, los superiores a nosotros, ¿no? A los que le debemos cosas todavía. Y, y en Colombia no ha sido posible eso, ¿no? Pero afortunadamente han salido movimientos muy reivindicativos y hoy me alegraba mucho ver que se había organizado la Semana de la Resistencia no Indígena y, y, y Colombia ante esta fecha, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Oh, oh, oh. Campesinos rap La ah. potencial lirical Desde lo más criollo del mapa DJ Frank en la consola El, chupa. el hip hop criollo Conquistador Desde el Orsa ya van a ver cuál es el verdadero hip criollo Vacila Larga la DJ Yeah. Machete con garabato y apar gata con espuela Represento desde el orza lo más criollo de Venezuela Si tú te crees campesino, déjese venir a mi escuela Donde abunda, garrapata y me chupa la sandijuela Campesino tú no creo, nunca vi tierra llanera Que se sube en ascensor y te baje por escalera La tierra que estoy pisando se vive de tal manera Que si chicas no consigue burras sal por donde quiera Venga para que conozca del mapa lo más criollito Pregunte por dónde queda, primo, el barrio caujarito Si usted se deja venir, para mi tierra lo invito Pa' que comamos rocó y cachapa y con poros fritos Como el Orza nunca hay, ni sus mujeres tan bellas De poetas ni se diga, todo se ha marcado huella Los cantantes más vegueros siempre abollarán de ella Yo el que tengo una cajeta de chibolans y una pella Si prineo en mi rapeo jamás podrás detallar Porque así na no yo lo hago, refinado no sé hablar El veguero se conoce hasta en el modo de caminar El Orza fácil conocer, pero difícil de olvidar El Orzano puro ya no lo más yo del mapa la Camoruca, Alpa 4 y Maraca Familia Otra campesina le zumbó Guasacaca lo no compares con el llano Maracá y Nicaraca Donde yo vivo se comen la culebra por faca Lo que no mata engorda y lo que no gorda mata Presidente de una letra criolla que destaca No compares con mi llano Maracá y Nicaraca Ni crineo ni, ni malandreo, aquí llevamos el arreo Tome burro, lleven saco, esta rima por pilanco Aquí no moda ni zapato, solo Alba Maracá y cuatro Dos raperis, su estilacho, en Ambur, vestiendo ancho lo rasteamos desde el llano, haciendo un rap venezolano Oiga, me tenga ruido Venga a mi escuela pa' que aprendan Nos traigamos una pista escupiendo las rimamos Con poesía filosofía como quiera Primo hermano, desde el orza galopando Sin muchas ropas, sin mucho escándalo Con rimas, campesinas representando a nuestro llano No compares a Caracas, Maracay Contra Millano, diciendo ser campesino Toda esa escuela de frío Esto es Hip Hop venezolano, para la calle, para mi barrio Tú me lleves pa' su casa, a los criolloros del llano Nos metimos en la melaza Desde el micro se desplazan los rappers De mera raza, gallo puro de 7 más limpio sale un tigre, de lo más seco sale un caimán Desde el orte al con la, la potencia creo yo humilde y sencillo demostrando una vez más Que esta tierra se respetan a la hora de rimar Y esto es hip-hop a los criollos compañeros Seguimos por el sendero escupiendo por el tintero Y esto es hip-hop venga primo agarre y coma. Este flow que se detona de mí Puro ya no lo más criollos, criollos del, del mapa, mapa. Jalenme la camoruca, albacuato y maraca con mi letra campesina le sumbo, huasacaca No compares con el llano, maraca y nicaraca Donde yo vivo se come la culebra por paca Lo que no mata engorda y lo que no engorda mata el Presidente de una letra criolla que destaca No compares con mi llano, maraca y nicaraca Este es el verdadero criollo Yo, tú te crees campesino Ah, yo nuevo to to to to representado conquistador con el chuba desde el llano ¿ja? RC DJ Frank esto dice así oh Escupiendo rimas campesinas desde el llano La potencia lirical como todo un elor sano Cuando tiro un freestaleo al que no parto lo es Lo mío es criollito como sancocheco roncho Tengo tanta fuerza en esto como un mamut Tirando pancas de hogao, yo tengo a los chibús Raperitos con billetes y camioneta hay luz Limpios como el gemerito que darán por bajo. No tengo contrario que se me pare en la rima Campesina de este llano yo soy el que la domina Ver la fina y la moneda no callaran mi doctrina Vitamina yo predico pa'l beguero y la cifrina Gasolina yo no tengo pero te traje los criollos Para que me entiendas y te salgas de ese rollo Con un poco de guayoyo me paso los malos ratos El que me tire en los por la punta del garabato Rima campesina yo la tengo por bilanco No he visto una vaina más criolla que el campo Donde se come batata y un guarapo sarataco Donde yo enlazo una vaca con los en los del soaco Tengo el mandador, la falsetas y el caballo Va a salir para el monte por ahí en el mes de mayo La escopeta va a terciar y el sombrero borsalino Y una cajeta de chimó pa' por el camino Represento de diapure a los criollos compañero Y esta rima campesina no la tiene otro rapero Represento a los criollos compañeros de mi llano ¡Bum! Este rap es un verguero Represento desde el orza La cegueta pica cuero Y esta letra campesina No la tiene otro rapero Represento hey, ho, Criollo verdadero Reventando boom, push, Este es un verguero Está lista mi peinilla para sacar esta tarea Un bequero es peligroso Si se trata de pelea No tenemos contrincante En la rima Pa' que vea Que los criollos Que lo hacemos Como el mango en la jalea Reventamos desde ¡Bum! llano Cuando ¡Bum! el potro colco vea Mis está listo para Pa' a la grea Esta vaina está buena Rime primo pa' que vea que con el cuero de una tira en es que yo hago mi correa Capetino es que yo soy A la escuela nunca fui El rapear a los vequeros Fue el único que aprendí Por eso que en estos primos Canto yo más que un paulí A los raperos y Los partimos a la raíz Desde el que venimos Por si no se había enterado Donde el mato y la culebra Los jodemos a los guisao. El chigüiri y el venado se, se casan por estos lado, lado. Y se le da a comandador A los muchachos resabiados Estamos en otros tiempos Ya la vaina no es igual A esta gente le da asco A juntarse con barriar Ya perdimos la costumbres de la dan de burrear por eso que estos muchachos la niña lo va a matar vitamines que traemos como el sancocho de gallina nos venimos desde el llano azotando con la rima a lo creollo que lo hacemos ¿Quién dijo Yo que, que no podemos ya vendí mis tres cochinas para grabar mi primer tema represento de tiempoure la siguiente pica fueron y esta letra campesina no la tiene otro rapero represento verdadero reventando bu este se rápido un vejero represento de yaano a los guellos compañeros y esta rima campesina no la tiene otro rapero Represento Hip Hop Guellos compañeros de Villano ¡boom! Este es el rap de un veguero yeah. Este es el rap de un veguero, compadre Campesinos con rap ¿Quién dijo que no podés? ¿eh? Representando Producciones Super Sky DJ Frank en la consola Desde Lorsa Escúchala Continuem reflexionant I, i en clau sociopolítica, històrica. Estàvem parlant de 500 anys enrere, um, com Colòmbia decideix, decideix, imagino que el procés és molt més complicat, per allà intervé eh, Simón Bolívar, sense cap dubte, uh, amb, seva, bueno, amb seva, el seu alliberament de mitja Amèrica, l'altra mitja Amèrica l'alliberava... Uh, Sant Martín de los Andes. Per tant, entre aquests dos líders i eh, llibertadors es eh, posa es, posa, es, es fila s'agulla a, a una nova etapa. Eh, què més queda per aquí que millor podríem acabar de comentar i no, no han tocat? Bueno, sí, hi ha coses per hablar sobre l'Amèrica Latina i la Colòmbia hi no? Perquè és un... Una historia es una historia de colombia ha sido prácticamente muy muy dura muy difícil no eh, eh, y entonces hay mucho que contar pero valdría la pena reflexionar no sobre toda la gente que, que sea un poco más objetiva o tenga más sensibilidad sobre el tema de, de lo que se está celebrando el día de hoy no que hagamos memoria que, que miremos que América Latina está cambiando, que Colombia tiene que cambiar también, eh, que tenemos que formar un proyecto común, no no no, no tener tanta dependencia de, de, de, de Europa, de Estados Unidos, que sean nuestros colaboradores que nos ayuden, pero en el buen sentido de la palabra, en realidad, no y no que nos sigan explotando, ¿no? como hasta ahora ha pasado, porque es eh, dicho así suena como muy ofensivo, pero es que es la verdad. Y, y entonces eh, es reflexionar sobre esos temas, ¿no? O sea, uno cuando habla de las empresas no, no dice que no estén presentes allá. O sea, que estén presentes pero que la cosa no sea tan desigual, no que por lo menos se equilibren eh, las ganancias de unos y para otros, ¿no? Y que realmente las esas empresas sirvan para eh, que la riqueza en Colombia se pueda distribuir mejor de lo que está distribuida hoy en día, ¿no? Y eso tiene también que ver eh, en que mejor el país tiene también mucho que ver en que la gente no no siga emigrando, porque la gente no va a emigrar eh, si el país está bien, ¿no? Y, y para que esté bien, pues hay que hacer una gran inversión social en Colombia, ¿no? Y, y curiosamente, pues la historia que ha vivido Colombia eh, todavía no ha llegado al extremo que eh, está en Colombia, pero se está empezando a ver aquí en este país, ¿no? ya veo como la gente aquí está de nuevo volviendo a emigrar, eh, miraba con, con, con estupor, yo me quedé perplejo eh, como en el diario de Mallorca salía en estos días que un titular que decía que el SOIT estaba llamando a los desempleados para hacerles entrevista para enviarlos a Alemania a trabajar en la hostelería y yo decía bueno y como un gobierno dice tan así al abierto no yo le voy a buscar trabajo pero en alemania porque no es capaz de decir yo tengo que cumplir con mis ciudadanos y, y les voy a buscar trabajo aquí no entonces todo eso está eh, de cierta forma relacionado con todo esto que venimos contando no entonces con por eso aunque aunque sea difícil de entenderlo pero en realidad tiene relación una cosa con la otra no porque posiblemente la gente que me estoy yendo dice, bueno, si si critica tanto aquí a nuestro país y tal, ¿por qué no se va? Porque es la palabra más fácil que sale comunicándonos, ¿por qué no se va para su país, no? Pero no es cuestión de irme o no irme, es cuestión de que uno ha sido una, ha mantenido una cierta dignidad, un punto crítico, mmm, digamos un, una rebeldía por decirlo de una manera. Eh, sobre temas, sobre las injusticias que uno ve que se cometen en el mundo y uno está como obligado a denunciar eso, ¿no? A darlo a conocer, a, a por lo menos a tener el derecho a desahogarse uno contando todas esas injusticias que cometen. ¿no? Y entonces vemos cómo eh, no hemos podido todavía lograr que se, se haga un proyecto común de realmente de soberanía, ¿no? un proyecto digno en nuestra América Latina, no seguimos dependiendo todavía mucho de Estados Unidos, de Europa mmm, eh, más concretamente de, de, de España y de Estados Unidos y eso no es bueno para nosotros, no no es bueno porque no nos permite tener nuestro proyecto propio y común no y, y miramos por ejemplo eh, que aquí también se intenta como como crear ese modelo único, ¿no? De, de, de Ahora en el Facebook y en el Twitter he visto y me ha hecho muchas gracias toda lo que ha venido saliendo, aparte de las declaraciones que dijo el ministro de Educación, ¿no? De españolizar a los catalanes, ¿no? Entonces eso da una idea de realmente el pensamiento que tienen unos aquí. Imagínate cómo será eh, en países más débiles, digamos, o con leyes mucho más débiles como los que hay en América Latina, ¿no? entonces es bueno bueno bueno reflexionar sobre estas fechas que celebramos algunos con mucho fervor pero que en el fondo eh, tienen mucha cosa que realmente denunciar, no que si las conociéramos o si realmente las aplicáramos o tuviéramos un, un mínimo de dignidad, no no nos saldríamos a, a celebrar esa eso que no tiene nada que celebrar ¿no? y Y bueno otra cosa que tiene que relac tiene relación con todo este tema es porque es procesos de resistencia y, y, y esto fue por ejemplo el surgimiento de las guerrillas en colombia no hubo por ejemplo guerrillas indígenas guerrillas indígenas que luego se movilizaron ¿no? y la las bueno las luego las guerrillas más más reivindicativas que han salido precisamente porque no hemos no, no, no hemos obtenido no hemos logrado todavía la libertad y la independencia pues son las FARC y el ELN ¿no? que en cierta forma pues forman parte de ese, de ese proceso de resistencia y de lucha ¿no? y, y uno si sí quisiera por ejemplo pues que el proceso de paz que ha iniciado ahora esto para cambiar un poco el tema pero que al final digo tiene relación con todo lo que se está viendo el proceso de paz que se va a iniciar ahora en octubre con el la farc pues realmente fuera un proceso de paz real no no fuera un acuerdo entre dos actores armados que se negociaran realmente la, los motivos las causas que generaron esa guerra tan bárbara en colombia ese conflicto y que al final todo esos muertes y todo eso que ha, han generado ese conflicto no no quede la nada no Entonces, porque nada, no sacamos nada Con que se negocie entre la AFAR y el gobierno Pero que la, la situación De los colombianos no cambie Ni un pelo, ¿no? Solamente tengan la tranquilidad De los ricos, de ir a sus haciendas A sus chalés Y sin el miedo de que de pronto sean secuestrados O sean atacados por por la guerrilla Del AFAR, ¿no? Entonces, Thank you. escoltant música, la veritat que aquí eh, un compañero i un servidor estem xerrant, mos estem contant moltes coses i crec que, bueno, és, és interessant també que la gent que mos escolta pugui entendre, per exemple, aquest sentiment d'amistat que comentaves entre venezolanos i colombianos, um, però que és un, és un sentiment més bé de... De tu a tu però que el millor a nivell polític s'han intentat tergiversar i manipular un poc les coses no? avui dia a eh, Venezuela i Colòmbia realment són eh, països amics eh, més so manco eh, ciutadans tenen aquest sentiment d'amistat arraigada Miras eh, Colòmbia i venezuela han tenido sempre ese sentiment d amistat arraigada o sea no había, no han habido majores diferències ni majores desencuentros con el con el pueblo colombiano, a nivel político ya es otra cosa. y eh, Yo, por ejemplo, yo vi de la ciudad donde yo vengo, nosotros muchos ciudadanos, no, no sé la cifra, pero muchos tienen la nacionalidad venezolana también, viven en la ciudad colombiana, pero tienen una nacionalidad venezolana porque sus padres son venezolanos. Por ejemplo, mi padre nació y murió en Venezuela, yo soy hijo de padre venezolano, y nosotros por herencia, digamos, de padre venezolano, tenemos eh, derecho a la nacionalidad venezolana y, y así en las ciudades fronterizas pues ahí eso mm, es, confluyen venezolanos y colombianos en la misma ciudad y no hay ningún problema ¿Qué, ¿qué es lo que pasó? lo que pasó fue que cuando llegó un presidente por ejemplo a Colombia, Álvaro Uribe Vélez que muchos recordarán pues él estaba como encargado de, de, de, de, de dañar ese proceso digamos que se está dando en Venezuela y en, y en Bolivia y en Ecuador y empezó pues daña las relaciones con Venezuela y con Ecuador. Con Venezuela pues fue muy agrio el enfrentamiento entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Y entonces se tiende a generalizar, no dicen, bueno, Colombia y Venezuela se lo llevan muy mal. Pero en este caso era a nivel político, porque ya le digo, ciudadanos venían a Colombia y nosotros íbamos a Venezuela y no había ningún problema de que nos dijeran, no, que ustedes son colombianos o que nos venían. Y pasó con Ecuador también, si recordarán pues pues eh, el que soy presidente de Colombia Juan manuel Santos con, con, con Uribe, era era ministro de defensa y fue el que ordenó el ataque a sucumbíos en ecuador eh, un ataque militar para para capturar y donde mataron a Raúl Reyes a un miembro del secretaría de las farRC y murió gente ecuatoriana murió bueno algunos mexicanos alguna gente que había reunido ahí para hablar de procesos de paz no en un, en un taller, digamos, en un encuentro para hablar de, de paz. Y entonces ahí fue una agresión también que le hicieron a Ecuador, lo cual hubo mucho enfrentamiento entre Ecuador y Colombia. Pero afortunadamente Chávez supo supo entender la situación, es muy inteligente y Correa también hicieron de cuenta que era parte como de estrategia de dañar las relaciones. Y a, y hoy en día, pues con el presidente Juan Manuel Santos han logrado limar esas perezas Y, y las relaciones podemos decir bilaterales pues son si no son 100% buenas son aceptables, o sea, por lo menos no ha habido esos desencuentros que hubo con Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Pero a nivel ciudadano se nota se nota la digamos la amistad que hay la complicidad ¿no? que hay entre los pueblos ahí, lo que pasa es que ya cuando empiezan a hablar de conflicto entre Colombia y Venezuela pues empiezan a susar a los ciudadanos que también entren en ese conflicto para que seamos todos enemigos, ¿no? Pero realmente no, no es tan así como se tiende a, a, a pensar, ¿no? De que nos la llevamos mal y realmente no, o sea no nos la llevamos mal, de hecho ya digo, son tenemos familia en Venezuela Venezuela tiene familia en Colombia o sea que que es una, una vida normal Bé, Jaime, ja estem arribant al final de, del programa és a dir que crec que hem fet una bona, una bona xerrada i crec que està molt interessant, mos ha molt poder -te tenir aquí perquè sempre podes sentir informacions dels altres costats del Charco. és molt interessant sobretot si pots ser de primera mà perquè bé, com bé saps el que arriba aquí de notícies està totalment adulterat Sí, yo también estoy muy contento de que me hayan invitado y que me hayan dado esta oportunidad y más contento de saber que bueno, hay una radio que aunque pequeña es muy grande porque le permite a uno pues expresarnos la su opinión, cosas que no le permiten a uno en una radio en los medios, digamos, masivos de de incomunicación, ¿no? aquí. Y entonces, pues lo ven a uno como el enemigo, ¿no? Y Y, y es y es alentador y es agradable saber que, que estos espacios a pesar de los pesares pues logran sobrevivir, no o están sobreviviendo, ¿no? porque no es fácil tampoco con lo que está cayendo en el Estado español, hoy en esta España del siglo 21 que ha retrocedido 50 años, pues mantenerse ¿no? así, ¿no? porque vemos cómo están sacando leyes que, que lo que nos indican es que cada vez nos tenemos que quedar más en la casa, callados, sin a, sin abrir la boca porque a nosotros los inmigrantes nos expulsarán, pero a los de aquí pues no los podrán expulsar, pero los meterán a la cárcel y en fin. Es preocupante no ver el código penal que ya por el solo hecho de difundir un mensaje convocando a una a una manifestación o un acto público, pues pueda uno verse eh, eh verse abogado a tener que ir a los tribunales a responder por qué invitó a un, a, un de, a, a participar de un derecho democrático, ¿no? Que creo que, a, que hay aquí, ¿no? Muchas gracias y adondavant. Mm, muy bien, gracias. Salud. publicarem aquest darrer 5 minuts de programa a llegir un text que ha sortit publicat aquesta setmana a Diario de la Juventud Cubana Juventud Rebelde a sa edició digital el text com vos deien en el principi del programa fa referència en aquest aniversari de la mort del comandante Ernesto Guevara diu així aquest article Ernesto Guevara en lo más profundo. Cada día resurge más renovado este hombre dotado del encanto supremo de motivar a unos y otros. He visto al niño y al joven empinar sus ojos hacia la estatua del comandante Ernesto Che Guevara, que, al pasar las nubes, parece que avanza hacia Sudamérica. Frente a su nicho, he observado la lágrima desprendida de sus corajudos compañeros de batallas, la emoción de jefes de estado ...de renombrados intelectuales y hasta del ser más humilde. He tenido el gran privilegio de estar allí desde los inicios de la construcción del monumento... ...en su inauguración, cuando llegaron los restos del comandante Guevara y sus hermanos de lucha... ...y en cada ocasión en que miles de villaclareños le rinden tributo. Este 8 de octubre se cumplieron 45 años de su caída en combate en tierras bolivianas, pero cada día resurge más renovado este óvedo este hombre, dotado del encanto supremo de motivar a unos y a otros. Son muchísimos los gestos impactantes sobre la admiración y el cariño que se le profesa al comandante, que he presenciado a lo largo de casi 15 años, y los hay que se clavan en la memoria. El instante más especial, solemne e íntimo que viven los visitantes sobreviene en el recinto donde reposan los guerrilleros, un espacio sencillo que semeja a la selva boliviana. Frente al nicho del Che Guevara hay, quienes le, hay a quienes le brotan las lágrimas, parejas que se abrazan o susurran, y otros que muestran en sus rostros signos de abatimiento. Resulta difícil a estas alturas tener la dicha de encontrar algo inédito que contar, Sin embargo, siempre hay historias menos conocidas, como esa de muchísimos que asumen el homenaje al Che en la intimidad más absoluta. Personas de los disímiles países le donan objetos de particular valor sentimental, y en la actualidad sobrepasan los 700. La muestra la integran poemas, canciones, cartas, flores, banderas, prendas personales con decoraciones, dibujos de niños, pinturas al velas. El 8 de octubre de 2000, la boliviana Lena Vicente depositó un búcaro con un ramillete de flores y dos banderas, una cubana y otra boliviana, en el que grabó unas palabras dedicadas al guerrillero Casildo Condorí Coche. Este gesto lo tuvo poco tiempo después de conocer que este era su verdadero padre y que su madre, por protección, lo ocultó punto justo hasta entonces. Un chileno envió la llave con que se evadió de la prisión en los tiempos de la sangrienta dictadura de Pinochet porque prometió ofrecérsela al guerrillero heroico donde quiera que éste se encontrara y en el momento en el que le fuera posible hacerlo. Aquestas eran algunas les històries que ens contava aquest article signat per Nelson García Santos publicat el 8 d'octubre d'aquest 2012, com vos dic, de mitjans de comunicació que se fan a Cuba, clar que sí Joventut rebelde, diario de la joventut cubana.